que tienes ojeras esta tarde ¿dónde estás amor de madrugada cuando busqué tu palidez cobarde en la nieve sin sol del almaada la línea de los labios fría Fría por algún beso de pecado un Beso que yo no sé quién te daría Pero que estoy segura te lo han dado Que tercio negro te amorena El perfil de tu sombra buen trigo qué azul o mapa te condena hallatico de, de mi el de mi tañigo y por qué me esa pena, si sabes ay oh, amor tuvie saber que eres mi amigo mi amigo fría fría por al beso de pecado el beso que yo que no sé qué te daría pero que estoy segura de lo andado que tercio melo negro de amor el perfil ojo de buen trigo que azul vena o mapa te condena al látigo de miel de mi castigo y porque me causaste esa pena si sabes ay amor tu bien lo sabes Amigo